Muchas veces con las verdades, equivocaciones tenemos, muchas veces también con difamias, mentiras, están dándonos. Pero no importa, yo le digo, al final de cuentas, nosotros no somos moneda de oro para caer a todos bien. Lo importante es hacer. Esta calle, con todo el empalme, todo, casi 800 metros lineales, todo de punta a punta. Ya, cerca de un kilómetro para un barrio. Me dirá un valle pero antes una cuadra nos pavimentaban y era un grito al cielo yo me acuerdo ahí en la esquina and esta cuadra una cuadra y otra en él era una fiesta grande ya y nosotros eh, vemos eh, el tráfico vehicular vemos el, el descongestioneamiento el descongestionamiento de la Del, del mototaxi, por ejemplo, en este momento hay mucha mucho problema y también la concentración de la masa humana, de la, de la masa de la gente acá tenemos un colegio referente, solo tiene una salida y ahí es donde se, hay accidentes, se aglomera los vehículos entonces eh, para evitar eso tenemos que dar varias salidas Primero se lo hemos pavimentado su entrada principal, donde salía. Ahora todo el mundo sale por ahí. Pero dándole estas otras alternativas, seguro que van a salir por todos lados y va a haber menos problemas. Eso ha sido, y darle condiciones también a nuestro centro de salud, donde está acá el director, ¿no? Eh, a nuestro centro de salud para dar más funcionalidad. Los centros de salud le hemos puesto muchas veces límites De esta calle para allá usted tiene que ir al Divino Niño, de esta calle para allá tiene que ir al Sagrada Familia. Escucha, parece que fuera Parece que fuera eh, Chile con Bolivia, ¿no? Una ley. Pero la salud no tiene no tiene fronteras. Si en este barrio está enfermo y no hay por dónde salir, tiene que tiene que haber salidas. Es otra de las preocupaciones que nosotros tenemos, hermanos.